mira el péndulo siente como pierdes el control sobre tu mente estás cayendo en estado de hipnosis a través de este punto del dial y también a través de la web en nuestro blog hipnotizate.blogspot.com y también a través de nuestro muro de facebook facebook.com barra hipnotizate vamos a comenzar la sesión de hoy lo vamos a hacer con la que para mucha gente es la mejor banda de rock de los últimos años, la banda de Jeff Tweedy, Wilco, una banda consagrada, unos virtuosos, unos excelentes músicos que en este año han presentado su nuevo trabajo de World Love, um, un trabajo que se suma a su dilatada carrera en el que ya han tenido cambios de criterio musical, pero siempre manteniendo un nivel altísimo en canciones como la que nos va a servir de portada eh, en esta sesión este eh, tema llamado i might los temas de Wilco para darte la bienvenida a hipnosis auténtica maravilla 20 años de trayectoria Wilco convertidos en una de las bandas de rock más importantes del mundo con álbumes imprescindibles para entender la historia de la música de los últimos años y esta última entrega de Whole Love que se inaugura con este fantástico y radiante I Might Vamos ahora con unos novatos, eh, aunque presentan su segundo trabajo. Eh, tuvieron gran repercusión con su álbum de debut, unos chicos muy jovencitos, eh, muy delgaditos, muy guapetes, llegados desde Brooklyn, llamados The Drums. Todo el mundo recordará eh, su archiconocido Let's Go Surfing. Ahora tienen un segundo álbum llamado Portamento, también repleto de canciones instantáneas y pegadizas como este Money. El tema Money, uno de los que se incluyen en Portamento, el segundo trabajo de los neoyorquinos de Drums. Tras el gran éxito de su álbum de debut, siempre llega el segundo, el complicado segundo trabajo en el que todo el mundo está un poco expectante para ver si son capaces de mantener la tónica. Ellos lo venden como un álbum de un poco más serio, de madurez, pero realmente los drums que nos gustan más son estos, los de, la, los de las líneas de bajo adictivas y los de las canciones pegadizas como ese money con eso vamos a continuar con un dúo en este caso francés llamados m 83 que, que presentan nada más y nada menos que su sexto trabajo una dilatada carrera con un álbum llamado hurry up we are dreaming un álbum eh, en el que predomina la mezcla de, de estilos desde el ramalazo show el dream pop eh, sobre todo mucha electrónica Eh, un álbum doble, eh, quizá una de las de las pegas que, que yo le veo a, al álbum, un álbum doble que dura 80 minutos, una, una duración un tanto excesiva para, para un álbum de pop, que es simplemente con lo que nos encontramos. Vamos a quedarnos con un ejemplo de canción de este M83, como es Midnight City, Harry Up We Are Dreaming Paridad instrumental, canciones repletas de sonidos, repletas de electrónica y, y un álbum realmente fantástico, este de los franceses M83, un álbum llamado Hurry Up, We Are Dreaming. Otro de los álbumes a tener muy en cuenta en esta temporada es el que va a sonar a continuación, eh, el de unos chicos de San Francisco llamados Girls, Eh, presentaron hace un par de temporadas su álbum de debut Que llamaba simplemente ese, ese título, Álbum y, y, eh, y ahora se enfrentan, como hablábamos antes también A su complicado segundo trabajo El caso es que superan el trance y lo hacen con nota El álbum es un álbum con un aire triste, un aire melancólico Sin embargo, este primer single No, no refleja bien ese aire, es una, es una canción optimista, un tema llamado Honey Bunny, que se incluye, como te digo, en el segundo trabajo de Girls. Ahí queda esa primera canción, Honey Bunny, firmada por los eh, chicos norteamericanos Girls, incluida en su segundo trabajo. Nos vamos hasta Suecia para escuchar a un gruner que en el año 2007 nos dejó un fantástico trabajo que disfrutamos a rabiar aquí en hipnosis llamado Night Falls on Cortedala. Desde allí llegaba James Leckman. Se ha hecho de rogar y hasta este año no nos presenta nuevas canciones. Un... EP con cinco canciones, llamado, al igual que esta canción, An Argument with Myself. Un EP variado en el que se aleja de los patrones clásicos de, de, de, de, de, de los crooners y se adentra en, en terrenos incluso de africanismo, que está tan de moda en temazos como este que nos deja el, el amigo Jens Leckman. of my feet, kicking beer cans and rubbish along the concrete. Crossing the street, crossing galaxies of taxis and back seats and drunk sweets and half drinks. Shut up, no you shut up. was' about take a number for a cup. Every time I hear you say fuck it, I will remind you of the photo in your pocket. How long it been there? Two years, I bet. Have a slept it's gonna smell like cigarette.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 Summer and so sweet. Fuck you, no, you fuck you. You didn't come here for nothing, did you? I know that's what you've been saying lately, but let me draw attention to Exhibit B. I'm a sucker a plastic envelope, and put a flower underneath a microscope. See what's written on the petals? Look closer. That's her initials. And now I'm walking by Bevan Mick's Backpacker Hostel on Victoria Street, where it's reggae night tonight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 I want to see you drop down on your knees I want see your hand waving farewell Why you hitting yourself, why you hitting yourself? History beats itself twice at marks heart for reality then it's ours But where did I find it's ours To make history for love A love like ours A love like muy de moda mirar de reojo a la música africana en los grupos de pop de todo el mundo, incluso James Leckman que en su primer trabajo, como te comentaba, se situaba dentro de los parámetros de la, del pop más clásico de, de los crooners y ahora en este EP con cinco canciones que esperemos que sea el anticipo a su esperadísimo segundo trabajo, An Argument With Myself, pues se atreve a meterse incluso en esos terrenos. Hemos estado antes en San Francisco con el grupo Girls y ahora volvemos con otro, otro grupo que llega desde esa ciudad, concretamente un matrimonio, el, el que forman pues eh, Cory y Jason. Estamos hablando de Mates of State, que tienen una ya dilatada carrera musical. Este es su séptimo trabajo, un álbum llamado Mountain Top, repleto como siempre de perfectas melodías pop. Como se demuestra en este total serendipity, ellos son Mates of State. Auténtico pepinazo, este Total Serendipity firmado por los chicos de Mates of states ese matrimonio bien avenido que nos regala cada cierto tiempo álbumes repletos de estupendas canciones como es este Mountain Top. Esos que intentaban colar esa guitarra eh, es un grupo que suena a mitad de programa pero que debería haber sonado realmente en la portada porque es uno de los mejores compositores de, de nuestro país. Estamos hablando de José María Granados. ...y su grupo uh, Mamá... ...un grupo que surgió en el año 79... ...en la movida madrileña... ...se convirtieron en un referente... Que, ...grabando algunas de las mejores canciones de pop... ...de nuestro país de todos los tiempos... Eh, ...han vuelto... Eh, ...pues... 30 y tantos años después... ...y no lo hacen grabando discos para... ...nostálgicos de aquella época sino que para cualquier persona que que no sepa quién es su mamá, que no se que no haya escuchado sus sus clásicos, eh, sus álbumes son totalmente disfrutables. En el 2009 regresaron y ahora tienen un nuevo trabajo. El álbum se llama Solo por hoy. Ya te digo, está repleto de perfectas melodías pop, que es la especialidad de, de José María Granados y de su de su banda de mamá. Vamos a quedarnos con una de sus canciones, es este mal de amores. Já Como si no hubiese pasado el tiempo, José María Granado sigue estando en, en plenas formas, uh, tiene la capacidad para crear melodías pop realmente pegadizas y perfectas. Mamá es el grupo clásico, una de las bandas imprescindibles de la historia del pop de nuestro país, que siguen en activo y siguen estando generando canciones, yo digo, no para nostálgicos, no para incondicionales sino para cualquiera, cualquier persona, cualquier chico con 20 años que no haya escuchado nunca a mamá seguro que, a, que puede disfrutar en, en como este solo por hoy El que nos acompaña a continuación es pues, otra eminencia, ¿no? Stephen Malmux, el que fuese líder de una banda icónica de los 90 como son como, fue, como fueron Pipe Men Eh, ahora tiene su carrera en solitaria, bueno, con un grupo de acompañamiento como son The Geeks. Ya tienen cinco álbumes eh, en el mercado y este quinto álbum, el que acaban de editar, lleva a título Mirror Traffic. Está producido por Beck y en él se incluyen canciones tan buenas como este, Stick Figures in Love, Stephen Malmux. Traffic, el quinto trabajo en solitario de Stephen con su banda Pavement, pues firmaron una de las etapas gloriosas de la música de los 90, una discografía que deberías de, de recuperar sin duda alguna. Stephen malmook and the Jigs, es como se llama su nuevo proyecto, con canciones como ese Stick Figures in Love. Vamos ahora con un tipo extravagante con aire retro que se presentó hace un par de años con un álbum llamado Dead May y su fantástico ukelele. Ahora encontramos su segundo trabajo llamado Fan Diversión con canciones como esta que da título al disco Dead May. Así se llama el álbum y así se llama la canción Fan, firmada por Den May. Y ahí aparece en la portada pues, con aire de dandy de un millonario elegante eh, tumbado en, en una hamaca. Dan May y sus estupendas canciones. Nos vamos hasta Los Ángeles para escuchar a un cuarteto de chicas llamadas Dam Dam Girls, las chicas Dam Dam, con su nuevo trabajo Un árbol llamado Only in Dreams con temazos, con pildorazos como este Just a Creep. Chicas, dam dam, con sus temazos pegadizos, como este Just a Creep, que se incluyen en su último trabajo. Vamos con más bandas, en este caso desde Pamplona, otra banda con chica al frente, Reina Republicana, una de las promesas del pop de nuestro país. Sonido indie aires C86 en la música de esta de este grupo. En canciones, claro, como este La Reina. Banda prometedora, Reina Republicana desde Pamplona con temas como ese La Reina. Volvemos a Nueva York, a, Lola, a Long Island, donde encontramos a, eh, al primer álbum, al álbum de debut de esta banda con una chica al frente, Andrea Estela, realmente guapa y encantadora, llamados Twin Sister eh, La música es difícil de, de catalogar por el eclecticismo que, que la compone. Lo mejor es quedarnos con temazos como este Bat Street, que se incluye, ya te digo, en ese álbum de debut, In Heaven, en el cielo, de Twin Sister. Difícil de catalogar con una sola palabra, pero la verdad es que interesante al fin y al cabo. Twin sister con su álbum de debut y temazos como ese Bad Street. Los que llegan a continuación tienen nombre de... es una banda con nombre de, de canción, con una canción de Smog. Ellos se llaman I Break Horses, es un dúo que llegan desde Suecia y presentan su álbum de debut. Mm, es un álbum pues repleto de canciones con aire con aire pues etéreo un poco de shoegaze también eh, referencias constantes a, en las críticas a, a los anteriores a M 83 que sonaron si recuerdas al principio del programa vamos a quedarnos con la música de de estos chicos de Hybrid Horses con canciones como este Pulse